Bueno, con el compromiso que tiene la impronta todo el gobierno de la presidenta de Cristian Fernández de Kirchner, de avanzar en los principios de memoria, verdad y justicia y juzgar a todos los responsables de esa noche oscura y trágica del horror que fue la dictadura militar. Eh, una ciudad de cara a los sentimientos de Cristina y de Néstor, no es la primera vez que, eh, que se va a realizar un homenaje en este sentido aquí en La Flores, ¿verdad? No, efectivamente. Eh, eh, yo vine también con Néstor Kirchner cuando hizo el primer homenaje a la abuelita y a todos los eh, compañeros caídos. Así que hoy estamos de nuevamente aquí, eh, siempre están presentes. ¿La política de derechos humanos también está en juego a partir de las elecciones de octubre, Dualde? Sí, sin duda. Eh, Esta política solo es posible en un, en un modelo de desarrollo integrador, en un modelo de equidad y de justicia como el que lleva adelante Cristina. Eh, ya sabemos lo que hace el neoliberalismo con los derechos humanos. Eh, respecto a los, a los juicios y procesos de esta zona, ¿qué, ¿cuál es la información que maneja? Nosotros estamos siguiendo muy de cerca en el caso de La Barría, lo que sucedió en Montepeloni y el accionar del juez Comparato. ¿Sabemos que ha habido ciertas dilaciones por el momento? ¿Qué es lo que manejan ustedes allí? Bueno, sabemos que hay obstáculos permanentes en los juicios eh, contra los represores, pero a la corta o a la larga eh, se consigue superar esos obstáculos y llegar a una sentencia justa.